agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450 756, c r e d i c o m compañía de créditos, Sociedad Anónima, Moreno 3336 de Saladillo, en 25 de mayo, calle 10, número 1059, teléfono 46 2710. Asegúrate contra el granizo en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Hacé como Manu g i n ó b i l i Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. Nuevos platos principales de Galway. Únicos como vos. Con los sabores inconfundibles que propone nuestro chef. 《「The Iris Bar」》 En Roque Pérez, Enrique Bustos Repuestos, Tractores Kia, Massey Ferguson, Deus, Camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, Motores Cummings, Maxion, MWM y Perkins, Acoplados Montenegro, e l v é t i c a Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo i l i a 2048, Telefax 491033, Celular 1547-9773, Roque Pérez. Transportes Doña Ramona. Servicio de cargas generales y peligrosas para el comercio, agro e industria. De Saladillo, Roque Pérez, Norberto de la Riestra y Pedernales. Centro de Logística. En Capital Federal, Coronel Bonorino, 3291 Esquina Ramírez. Administración, f r o c h a m 3215 Saladillo. Teléfono 454-450. Mail, info arroba tonaramona.com.ar. En internet, tonaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona. 50 años, Compartiendo destinos. Esta es la 106. Siempre una canción. Me encanta esta guitarrita de Jay Sorrow. Aquí en la 106. Ya estamos en las 11 y 2. Aguantame un poquito. Que ya viene el humor. Ahora quiero recibirlo al intendente de Saladillo, el ingeniero Salomón. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo andas, Carlito, de estar en la audiencia de la 106? Bueno, la verdad. Por ahí el mío <risa> puede llegar a ser una cuota e de humor también, tío. <risa> Porque, viste, para hoy a las once... De... Para mucha gente, por ahí, viste, c r e e que uno miente, <risa> entonces, pues, d e formar parte del humor, r t a m b e s Ahí está, sí, también, cómo no. Un poquito más tarde, pero viene. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, muy intenso, terminando muy intenso el año. La verdad que ha sido un año extremadamente <risa> diferente a lo que venía acostumbrado.、Eh, todos nos pasó lo mismo, al equipo, a la gente que se sumó. A este desafío de gobernador Saladillo, la verdad que nos pasó lo que tal vez pocos imaginamos que podía llegar a pasar, pero、sí. bueno, este, un año de mucho aprovechamiento, de mucha experiencia, de ganar, ¿no es cierto? Este, ganar años en la vida de, de otras cosas nuevas, me parece que es、eh, el mayor logro del año, ¿no? Este, pero bueno, bien, terminando con mucho viaje, con mucha. Con mucha intensidad d e punto de vista de tratar de, de que no nos quede nada pendiente, lo que se puede hacer hoy se hace hoy, no mañana, y eso un poco ha sido siempre el objetivo de la, de la gestión, n o tratar de no, de no demorar por demorar. ¿no? Claro. Yo siempre digo que a veces cuando viene la gente plantea algo, digo, si yo no t u v i e r a resuelto el tema, mañana mismo, hoy mismo no demoro ni d o s minutos, porque para mí no quiero perder dos minutos de mi vida pensando en algo que ya lo tengo resuelto, o sea. Pero bueno, no todo se puede lograr, ¿no? Así que、sí. eso fue la, el, la marca del año para nosotros. José,、eh, yo que soy también、eh, estudioso del, del pensamiento y de la estructura del pensamiento, te voy a sacar un poquito de la política、sí. y, y vamos a, al laburo de todos los días. Porque vos sos ingeniero, venís laburando de ingeniero desde hace desde que te recibiste. También estás en la política, pero sos ingeniero. La estructura de la cabeza de un ingeniero haciendo política es como que se agarra piñas.、Inter、es tremendo, s tremendo. ¿No? Sí, sí tremendo, no, somos tan pragmáticos de las claro, cosas. Claro. Yo no puedo, no, no yo. Ahora estoy con otro ingeniero, con Candia, que, Willy Candia, que、sí. es de Oro Público, y nos pasa lo mismo. A veces nos cuesta entender la, el sistema del Estado en materia de la burocracia propia, que a nosotros también nos supera, ¿no?、claro. nos desborda, nos resulta impotente. Este, y los tiempos y las demoras, y por ahí quienes estudiamos ciencia exacta a través claro, de la i n e n i e r í a sabemos que hay que arrancar a construir. Y bueno, este, salvo que no esté el albañil, se arranca, se empieza, se... y a veces nos cuesta. Yo disfruto mucho cuando las cosas se hacen en poco tiempo、claro. este, y uno lo ve y lo valora en ese sentido. Y me pone, me desgasta mucho la, la capacidad porque el problema que tenemos los ingenieros, yo, por lo menos yo, no sé si todos los ingenieros tenemos lo mismo, que cuando nos proponemos algo nos cuesta sacarnos de la cabeza、sí, ese、claro. tema hasta que no se concreta. Entonces、claro. estamos capaz que medio año pendiente de ese tema y nos pone mal porque nos genera una este, in, este, impotencia de poder concretarlo. Creo、claro. que forma parte de la estructura mental para la cual nos prepararon, ¿no? Cuando uno <coughs> este, estudia este, esta ciencia exacta, este, sabe que se resuelve el problema, se resuelve el. Este, la, la fórmula este, y, y listo, está resuelto el problema. Este, me parece que eso nos pasa a muchos de los que hemos estudiado esta, esta profesión. O sea que vi, vive tu cabeza negociando entre ella misma, ¿no? Con una、Mi、cosa así. La cabeza vive negociando con, <risa> con la burocracia estatal, ¿no?、Claro. Permanentemente no, es y, y con aquellos que por ahí. Se toma su tiempo, este, dentro de lo razonable. Yo entiendo mucho la lógica del, del ciudadano que quiere que el problema del agua se resuelva ya.、Sí. O que quiere que le apague el fuego ya, del, del basural, o que quiere que le resuelva el problema de la moto ya.、Claro. Esa lógica humana, que la entiendo, la comprendo, choca con la lógica del Estado, que no todo se puede resolver un día para el otro.、Claro. Y en mi cabeza se hace una ensalada tremenda. c l a No sabe a quién, cómo acudir. Porque uno cree que aprieta un botón, mucha gente cree que uno aprieta un botón y el tema, listo, manda un bombero para allá, este, un controlador de moto para allá, y no existe eso, lamentablemente no existe. ¿no? Este, yo a veces, cuando uno pasa por estos cargos, empieza a comprender un poco más, ¿no es cierto?, lo que les pasa este, a, a gente. Eh, Líderes en el mundo que creen que tienen todo resuelto. Yo a veces hasta termino entendiendo a Obama que hay, todo el mundo cree que Obama tiene un botón y con eso resuelve el problema. Y, y a veces también lo ve, ¿no es cierto? Este,、eh, no por ser presidente de Estados Unidos,、claro. sabe todo, ni、claro. puede controlar todo. Claro. La frase sería que uno lo ve a Obama también con el barrileta enredado. Totalmente, <risa> totalmente. Y, ha, y demostrado está, ¿no? o、no, claro. Que más de una oportunidad se tiene que sentar a negociar y a charlar y a conversar. Con mucha gente que no, este, que, que, a quien no le puede resolver el problema. Yo tengo una hermana viviendo en Estados Unidos y sé que la problemática de Estados Unidos no es, es también importante, no es m u c h o t e m a n o Claro. José. Luego nosotros montamos en la Argentina con una <coughs> gran demanda, con mucho entusiasmo, con mucha m o t i v a c i ó n pensando, creciendo y confiando que el año que viene va a ser, este, debería ser un año muy bueno para los argentinos. n o Claro. Este, recién a l g u venían unos pastores que, bueno, que... Ah, no, se nos cortó. No, no, tremendo, bueno. Seguramente vamos a estar este, retomando el contacto en instantes, nada más, con el ingeniero José Luis Salomón, ¿no? Este, en instantes, seguro. Estamos en las 11 y 7 en esta mañana en vivo de la 106. Muchísimas gracias por todos los mensajitos que van llegando.、Eh, ¿Qué dicen? A ti,、eh, lindos momentos.、Eh, Luis Miguel de los años. jóvenes q u é dice la negra a cristian y a muchos más les gusta que <ríe> le metan el dedito solo que no lo confiesan、mm, vos tenés algún dato negra ay dios、Vámonos. estamos tratando de retomar la comunicación con el intendente de saladillo con josé luis salomón y tenemos un estreno de dono m a s パーフェあなたのためにあなたた Retomar la comunicación, José. ¿Estás ahí? Sí, estamos, estamos, estamos. Ahora gracias, sí, gracias. bueno, viste. Y bueno, cuando no podemos comunicarnos por un lado, nos comunicamos por otro, viste. Exactamente. Ahí está. Bueno, José, nos estabas contando、eh, la actualidad y también quería preguntarte de paso si tenés que hacer una.、Eh, si tenés guardada la foto de、eh, diciembre del 2015, a diciembre del 2016. ¿Qué cosas distintas encontraríamos, viste, como el juego de los errores、eh, y、sí. de las diferencias? Que a veces se encuentran las diferencias. ¿Qué cosas están cambiando y qué cosas cambiaron en esas fotos? Creo que un parque de automotor funcionando bastante bueno, o sea, funcionando bastante bien,、eh, en condiciones. Creo que un, un sistema, una estructura laboral、eh, en acción permanente, una dinámica este,、eh, municipal muy, muy activa, un equipo de trabajo、eh, de, gobierno, de gobierno, un equipo ¿no、es cierto? de funcionarios muy comprometidos. Con lo que hacen y con mucha actividad pública desde el punto de vista de lo que hacen y de lo que proyectan, con muchos proyectos por delante.、Eh, creo que con mucha, con mucha, pues, en cuanto a poner la cara en, en, en todo el año este, en temas difíciles, me parece que es un poco la grande parte y algunos temas resueltos como por ejemplo el tema del colector clacal, que era un tema para mí Este, pendiente de solución en poco tiempo, corto plazo, lo pudimos resolver dentro del año. Con mucha suerte pudimos lograr este, encaminar y estar el año que viene, 2017, trabajando en lo que es el pluvial, parte de la s o b r d a de la 31 y el famoso pluvial. Hoy se está avanzando con el pluvial de la 31 desde el área de la provincia de Buenos Aires hasta lo que va a ser el cruce de la ruta y después, a partir de ahí, lo que vamos a hacer nosotros por el, por el gobierno, d el c o m v e n i o con el gobierno nacional. Con temas resueltos como el caso de la 96 vivienda en pleno proceso de, de ejecución, una obra trascendente a la dignidad del barrio. Con el barrio la, en, de Salavilla Norte, este, con el, los recursos ya obtenidos y depositados para poder visitar durante el mes de enero las obras del barrio, en, este, que realmente largamente también esperaba y que le va a dar dignidad a ese sector.、Eh, la verdad que me parece que estas son las cosas que más se resaltan, pero fundamentalmente creo que con mucho. Con mucho entusiasmo la gente creyendo que hay este, capacidad de dar respuesta a algunos temas este, históricos y que realmente la gente quería que en algún momento se resuelvan y están, se están encaminando, hay confianza en lo que se está haciendo, con, poco de, con mucha paciencia por parte también de la gente pensando que todo no se puede resolver un día para el otro. Creo que es un poco la, la imagen que tengo de la gestión. ¿no? José, ¿y cómo ves el 2017? <risas> Muy bien, yo creo que lo veo con, este, con un país estabilizado. Me parece que también se trabajó, se intentó trabajar en ese sentido, no fue fácil. Creo que no hay que ponerle límites, no hay que ponerle fechas, no es un plazo fijo. Entonces cuando hablamos del error que cometió el Gobierno Nacional, me parece que fue plantear un, un semestre o la puntualidad de un semestre.、Ajá. Con mucha picardía, seguramente desde el área de la oposición y algunos sectores, n e cierto, mediáticos, tomaron eso como un, una vuelta de página. Y las cosas no se resuelven un día para el otro, como si nosotros planteáramos tal día vamos a tener resuelto sea, el problema del agua de c e r a d i l l o el problema de las cloacas, el problema de la, del tránsito, el problema del basural. Es imposible pensarlo así, s a l v o que contemos con este, una suma millonaria en depósito que nos permita trabajar y saber que la obra e m p i e z a y termina a esta fecha. Nosotros podemos comprometer y decir, bueno, hoy se necesita la obra, empieza hoy, tenemos 120 días de plazo, hay plata para justificar esos 120 días de plazo de obra. Pero me parece que error, los errores se cometen cuando por ahí se plantean límites que no están sujetos a una acción concreta, sino que dependen de muchos factores. Pero me parece que le tengo mucha confianza a lo que puede pasar en 2017. Creo que la r e a c t i v a c i ó n económica viene de la mano de la confianza que la gente puede、eh, brindarle a una gestión pública.、Eh, más allá de los errores, creo que la gente, en general, confía que algo bueno nos va a pasar. Entonces sigue dándole un crédito de confianza a la gestión pública. Que gobierna a nivel nacional, que gobierna a nivel provincial y ojalá no nos siga dando a nosotros a nivel local. Me parece que tengo mucha fe y mucha confianza en el tema del 2017 y quiero tenerla, o sea, me quiero negar a esa, a esa mirada negativa que suele haber dando v u e l t a dentro de la mente de cada uno de los seres humanos pensando que algo malo nos va a pasar. Quiero creer que algo bueno nos tiene que pasar, ojalá nos pase algo bueno durante 10 años seguidos y este país debería, debería ser otro totalmente este, cambiado, porque. Nos ha pasado, hemos tenido este, situaciones benévolas durante tres años y el país ha cambiado. Yo creo que si nos tocan diez años, diez años en un país este, en situaciones de crecimiento, desarrollo, de honestidad, me manejo de las cosas públicas. Creo que realmente deberíamos tener un país totalmente diferente al que hoy podemos visualizar y、eh, muchas veces criticar. n o José,、eh, vos hablaste de picardía n o y de la oposición, pero hay picardía. Del lado de ustedes, también adentro, me parece, ¿no? No, hay p i c a r d í a de todos lados, por eso. Yo también, d e l partido, se、ah, han planteado algunas cuestiones. Nada, yo creo que sí, la, la, la, el sector político a veces también juega con ese, esas cuestiones. Y por eso reconocí los primeros errores. Y bueno, el, los errores fueron creer que los temas se limitaban en poco tiempo y vender eso, ¿no? Eso, a nivel local fuimos mucho más conservadores en el tema de vender las cuestiones.、Nosotros、nunca dijimos que lo íbamos a resolver nosotros, dijimos que la, teníamos grandes dificultades y las seguimos teniendo.、Ajá. Nunca creímos r e s o l v i m o todos los temas. Creo que a nivel local fuimos mucho más cautos、uh -huh. en prometer obras grandes. Este, sí creo y hemos reconocido cuando las obras no las hemos completado, plantearlas todavía no p u d i m o s resolver. Pero me parece que hay que ser mucho más a u t o s en función de las promesas que se hacen. Yo lo creo que lo he contado en tu radio más de una oportunidad. Ganamos las elecciones de las p a s o s sin prometer una sola obra. Y, y la verdad que no prometimos obra, prometimos inversión interna. Cuando decíamos inversión interna estaba re referenciado a calidad laboral de los empleados del personal municipal, mejorar el básico como se mejoró y mucho más porque seguimos teniendo un sueldo básico este, no digno este, para el personal municipal,、uh -huh. la calidad d e trabajo. Este, el, el equipamiento vial, mejorarlo en la medida de lo posible. Eso cuando se habla de inversión interna, este, la estructura municipal en su conjunto, mejorar los espacios v s que también、no、lo pudimos tocar durante este año y ojalá el año que viene, en, prima piña, en donde podamos buscar, ¿cierto? no solamente el bacheo, sino los espacios verdes, este, que nos caractericen y que nos deben caracterizar más y nos deben vincular para salir. De ese encierro humano que a veces nos genera la informática y del juego n o en cierto?, nuestras propias casas y empezar a reencontrarnos en esos lugares que nos vinculan con la naturaleza. Me parece que hay un montón de cuestiones para hacer y creo que lo que hay que decirle a la gente es que bueno, estas cosas donde uno quiere caminar y ojalá se puedan lograr en tres años o por lo menos dejarlo encaminado. ¿no? Claro. Coincido que muchas veces los errores los cometemos nosotros mismos. Dentro de cómo planteamos las cosas, ¿no? José. Eh, bueno, eh, dos temas、eh, que vamos a ir repasando de a poquito. Tradicional ensaladillo, cierre del año, fuegos artificiales. ¿Este año? No, yo creo que ya el año pasado rompimos esa tradición. Más, más, más allá, la gente creo que el año pasado tuvo alguna. Sensación de bronca porque en algunos sectores, por supuesto, en otros vinculados con, con, con la protección de los animales, estuvo muy conforme con la decisión que tomamos. Era un año por dos motivos, le hicimos una por las cuestiones de la justicia, iniciamos <risa> una s e s t i ó n con una mirada de tener un, los recursos lo más acotados posible y no gastar en aquellas cuestiones que no eran extremadamente neces necesarias. La cuestión vinculada con la protección de, de lo que se pide, de tratar de no perjudicar la, la vida de los animales y aquellas familias y los que están enfermos y un montón de gente que realmente、uh -huh. sufre cada vez que otros hacen ruido. Como, como se molesta n también cuando este, hacen un ruido y cortan la moto, como se molestan con algunas cuestiones que a veces no podemos contaminar y controlar. Entonces, la verdad, que creo que este año también, este, creo no, vamos a repetir, no es c i e r t la misma que el año pasado. Lo que no hemos podido todavía hacer es que,、eh, que la gente empiece a e s p e r d i c se acostumbre a hacerlo.、Eh, está, pa, está de alguna manera pautada una ordenanza para el año que viene.、No、sé eso, hacer, eso te iba a preguntar. El año la ordenanza、sí. para no perjudicar a los comercios que habían comprado, eliminar el tema de la venta de pirotecnia el año que viene. Por supuesto que la pirotecnia va a seguir e x i s t i e n d o porque el, el, como todo, cuando uno se elimina. Siempre algunos e l o v a a comprar pirateña al pueblo que no, que no esté prohibido. Bueno, estas son las cosas que, que trabajar y creo que el Consejo d Leyenda también ha trabajado en ese sentido. ¿no? O sea, eso de la, de la ordenanza para el año que viene ya es casi un hecho. Está, sí, estaba prevista este, aprobarla para el año que viene,、Ajá. en el sentido de que este año este, no se prohíba y se va a prohibir a partir del año que viene. Eso por lo menos lo que los concejales habían acordado. No, porque fue tremendo. Nosotros s u b i m o s una encuesta al Facebook de la radio que fue vista por más de 20.000 personas y,、mm. y tuvo casi 2.000 opiniones, de las cuales el 95% era en contra. Así que fue una particu... En contra de la ordenanza. No, no, en contra de los fuegos artificiales, a favor、ah, de la ordenanza. A favor de los fuegos artificiales, sí. Sí, sí, sí. No, no, hay, hay, hay consenso en eso. Lo que pasa es que, este, hay que ser razonable que, bueno, hay gente que ha vivido y vive de esto y, y ya invirtió en eso. Y bueno, este, la verdad que lo, la planteamos desde el punto de vista estatal, que la gente se quede t r a n q u i l a durante todo este año no tiramos un fuego artificial y podríamos haberlo tirado porque tuvimos... Muchos motivos para, para hacerlo, <risa> pero tomamos la decisión de no hacerlo.、Claro. Hicimos, el 31 de julio, que habitualmente también se t i r a b a n fuego artificial, hicimos un j u e g de luz y sonido, un show de luz y sonido, que no, nos salía mucho más caro que, que tirar fuego artificial,、sí. y impactó muy bien. Para fin de año hay algo planificado ahí, para el principio de año, porque vamos a recibir el, el año, en la plaza principal, como lo hicimos el año pasado, A la t a r d e c i t a y además d e show musical, e s puede haber alguna también、eh, muestra de, de, de Luz y Sonido, algo pero muy este, vinculado con, no con el frente de la, de la no tan este, sofisticado como fue el de la plaza en, para el 31, oh, oh, oh. para el 9 de julio, sino algo <ríe> vinculado con, con alguna cuestión este, más musical. ¿no? Claro. José,、eh... Muy contento se puso mucha gente de Saladillo, te diría casi todos los saladillenses, cuando se anunció la policía local. Después fue una realidad la policía local, tenemos los cadetes,、eh, el año que viene van a estar saliendo a la calle. Espero que no nos、sí. pase como alguna localidad que agarraron a todos los cadetes y los mandaron a, al operativo s o y No, que no me acuerdo dónde es, pero hay un los cadetes de la policía local se los mandaron todos al operativo solo. Lo que... están mandando, por eso lo explicó Ritón en la reunión que tuvo.、Sí. La banda del operativo s o l los que se recibieron p r i n de año, p r o r una cuestión de, de, de aprendizaje, o sea, para darle. d i s c u l p a m e Sí. No, para es, darle un poco es, de, es la época. de aprendizaje, por、sí. supuesto que los cadetes que se reciben de la, son los que están terminando. El curso de capacitación ahora, en esta etapa. Nosotros terminamos en marzo y este problema no lo vamos a tener. Los c a d e n t e s de la policía local, este, no tienen,、eh, por, por ley por reglamento, no pueden moverse de la localidad. Así、claro. que no, eso no, no, su, no debería suceder el año que viene. Es una excepción. Es lo que hizo、sí. este año. Este año es una excepción. A n o s o t r o o s l p l i c o d d o n En e el último Consejo Federal de, de Seguridad de a s e s i n o en Quedan, Madariaga. Ahí está. Bueno, y no,、eh. por, más que nada te preguntaba por el tema de, de la policía local, porque una de las noticias que hoy está cruzando la comunidad es precisamente que primero sacaron dos cadetes por el tema de la relación que tenían con los estupefacientes. Y、ah. ahora、eh, hay una cadete que dejó. El, el, la, la policía por, está, está aspirante por, ver, por suponer que tenía el título falsificado y parece ser que llamaron al lugar y es cierto que el título está falsificado.、Sí. ¿Qué pasó con esto, con los controles? Porque esta gente que、eh, los dos relacionados con estupefacientes, que ya nos hacen ruido en la cabeza.、Sí. Eh, se supone que el, el, la policía tiene que tener este, cierto nivel, cierta imagen, cierta conciencia, cierta moralidad para poder cuidarnos y no tienen ningún empacho en presentarse con、eh, títulos falsos. Pero del otro lado, del lado estatal, fallan los controles de una manera descarada, José. ¿Cómo puede ser que entren.? Con un tiempo falso. No, n y u n a Hubo este... gente que comentó que se había puesto el dedo. No puse el dedo por ninguno, y eso lo aclaré siempre. De 200 inscriptos, nunca supe quién eran los que iban a entrar, nunca.、Uh -huh. Ni yo, ni Viviana, no, ni muchos.、No, no, no, sí. José, sí. José, no estoy personalizando l o、no, z Se contrataron, se contrataron、sí. y se conformó una comisión de profesionales, de los mejores profesionales se lo he dicho, para determinar quiénes iban a ingresar. Se analizó uno por uno. Quienes pasaron por el filtro saben, Y se analizó, sí. Mucha gente quedó de conforme porque no entró, pero es natural. Es como cuando uno va a un proceso i n g r e s o y no puede entrar. Pero abrimos totalmente el juego, o sea, no lo hicimos nosotros. Ahora, estas cosas pasan desde el punto de vista de que pudimos detectarlo. Y podríamos no haberlo detectado y podría haberse recibido y haber tenido problemas en el futuro. Yo, afortunadamente, Pero eso hay que h a c e r l o José, puedes saber que nunca discutimos. Ni, ni vamos a discutir tampoco. Pero ¿Sí? digo, debería haberse hecho antes. ¿No te parece? Digo, no. no, amigo, no Ese, ese bueno, tema,、no、pero digo, los notables, o sea, los notables que estaban ahí para detectar esto, no sé si son tan notables. No, no, bueno, era la, era la gente que tenemos en Saladillo de la mejor capacidad.、En、esto no es que no escatimamos, que sería bueno porque, que, que, que,、eh, que pasen la información de la gente que estuvo trabajando. Gente que está con forma docente, que está en el, la estructura del, del mejor nivel de saladillo. O sea,、sí. no es que agarramos a alguien de la calle que venía a ver, o sea, realmente lo, lo mejor en ese sentido. Los que compongamos, por ejemplo, lo, la capacitación de los, lo, de los chicos, también son los mejores profesores que podemos conseguir. O sea, realmente no e s c a t i m a m o s en ese sentido porque sabemos que estamos formando gente que mañana debería cuidarnos a nosotros.、Sí. Ahora, la realidad de la policía,、eh, Complicar d en todos lados. Bueno, lo, lo afortunado de esto es que se pudo detectar a tiempo y tal vez, inclusive, digamos, mañana tengamos una sorpresa dentro de un año, por más que a algunos no les guste lo que voy a decir, pero podemos、eh, tener más de una sorpresa dentro de un año que una persona, no sé, este, hizo algo y no correspondía a la policía y sí, forma parte de la condición humana. O sea, hay ser horrores, no es estamos de hacer que estamos realmente a n a la sea mejor posible, mejor o r p más f u d de a manera posible, a d no tener n e r g a d、uh -huh. o sea, no、es que se s o r r p van, o se o a van, se han ido eliminando de l o s 50, que el primero se anotaron 200, 180 y pico. Entraron 50, de los 50 hoy son 43. Y puede quedar mucho menos todavía, o sea, puede quedar, pueden regresar 40. Nosotros en ese sentido no, no, este, tratamos de no este, ser contemplativos con nadie. El jefe que tiene a cargo la, el director de la academia, el comisario de la c u n z a en ese sentido trata de ser lo más escrito posible. Cuando detectó que esto estaba pasando, evidentemente no dudó, hizo la anuncia penal y además de eso, desde de baja, <risa> cuando se detectó que podía haber una falsificación d e título, pasa lo mismo. <risa> pasa en la policía y en la no policía también, ¿no? Este, la verdad que el sistema que nosotros, yo estoy bastante conforme con el tema. ¿eh? A pesar de estas debilidades, t o s errores, ¿eh? porque se hizo todo lo posible para no cometer ningún tipo de error. Pero puede existir, o sea, Carlos, yo te digo, si les o y sincero, no es un problema del Estado como organización, porque la verdad que intentamos、eh, contratarlo mejor. Ahora, si alguien te oculta, que、eh, consume, que comercializa y no lo detecta a tiempo, bueno, evidentemente pasa. Este, el tema es cómo, cómo detectarlo y cómo se pudo hacer, ¿no?、Uh -huh. Creo que hoy, este.、Uh -huh. Tal vez acá estaríamos más cuestionados si los chicos siguen, se dice un mocho la vista gorda, no s e h i z o la vista gorda con nadie, o sea, cuando se detectó, se cortó directamente, ¿no? Ahí está. Bueno, José,、eh, aprovechando,、mmm, de, no va a haber fuegos artificiales, o sea que no va a haber escenario, no va a haber、Ajá. saludo en directo con los vecinos, contacto el 31 de la noche, no, no va a haber... Escenario、ver. para actuaciones públicas,、Ajá. igual que el año pasado, nosotros el año pasado no hicimos ningún discurso, nada,、Ajá. y directamente hubo un escenario El 31, este, lo que hemos optado es que cada uno lo pase con su, con su familia, que le disfrute, que haga lo que quiera, y el primero a la noche recibirlo en la plaza principal, que en este caso va a ser el domingo a la noche, ¿no? El primero. Claro. r e este... c i b i r l a plaza principal con dos escenarios que se van a ubicar en d i s t i n t o s lugar en s la plaza, para recibirlo con mucha música, con muchas ganas de, de pasarla bien, y, y cerrando con algún espectáculo también vinculado con música y, y algún juego de, de, de luces. Perfecto.、Sí. José,、eh, ¿qué te gustaría contarle lo, o, o saludar o, o deseos para el año que viene al vecino Saladicense que está escuchando en este momento? Está esperando también que le, que le digas algo. Ver, ahora te, te agrego que recién estamos. e s t a b a t r a n d o el c a m i n o que nos mandó el Gobierno Nacional. El compactador, de, lo estamos justamente lo vamos a presentar a once y media, lo vamos, estamos presentando en frente al municipio. Un compactador este, bastante importante. De, de, de, Que habíamos gestionado desde casi principio de año, o mitad de año, que es un, para utilizar n centro s e l tratamiento de, de la basura, para la recolución de basura, un c a m b i o importante. La verdad que es una buena noticia también que lo podamos recibir a n t e s d el fin de año.、Uh -huh. Ahí está. ¿Qué le puedo contar a l v e c i n o Que realmente vamos a seguir trabajando con la misma intensidad que lo hicimos hasta ahora. Que lo único que pedimos este, no es que se transformen en funcionarios, que sigan haciendo lo que el, la ciudadanía Le corresponde hacer, hacer ciudadanía de la mejor manera posible este, para tratar de, de tener el mejor año que realmente nos merecemos los argentinos, el que buscamos, el que queremos, el que realmente pretendemos, ¿no es cierto? Desde la familia, tener salud, que es un poco de las cosas más trascendentes que a veces no podemos controlar, este, y por supuesto, este, con trabajo. Que es el, uno de los grandes esfuerzos que va a tener que hacer el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal, tratando de que las obras que podemos conseguir para el servicio también se transformen en una fuente de trabajo, una nueva fuente de trabajo para aquellos que hoy no lo tienen y que no pueden pasar un buen año, un fin de año, como todos este, queremos pasar. No t i e n e trabajo forma parte de esa dignidad que no podemos alcanzar los, los seres humanos. ¿no? Uh -huh. José,、eh, para vos y para tu familia, para todos los empleados municipales, También que tengan un, un buen buen año. Que si ustedes tienen un buen año, nosotros tenemos un año espectacular. Así que sí, sí, me, sí. Alegro, me alegro mucho、eh, de poder saludarte. Y en nombre mío y de toda la gente de la radio, te mando un saludo enorme. Y que tengas un、grito. muy muy buen 2017. Este, y vamos a seguir acompañándonos mutuamente, obviamente. Gracias, te agradezco un montón. ¿eh? Un abrazo grande. Un abrazo. Y, y ojalá sigan los éxitos de la radio, como la Niballero cumple este año. <risa> este, y un buen año. creo que、eh, El trabajo tuyo este, con mucha intensidad este, va a permitir ¿no、cierto, alcanzar、si、más en esta carrera que、si、optaste, ¿no、cierto, que elegiste como medio de vida. ¿no? Seguro. José, vos también, ¿eh? sos un, un luchador, de, de, te conozco d e d e que tengo 13 años. <risa> Así que, desde que éramos e SCAO y me enseñaste los primeros nudos. Así que, <risa>、eh, claro, que todavía los uso para tapar la pileta, los nudos esos. Ah, me o s m Bueno, muchas gracias. Tremendo. De a c u e r o un abrazo grande. Un abrazo, c h a u chao. Gracias, c a r i t o s s a l u o s 106. c h a u c h a u Ahí chau, está, c h a u José. Ahí estábamos con el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Por supuesto. Este, la palabra del intendente.